Eh, bueno, queríamos tener eh, una opinión eh, de una obra social, en este caso sindical, de cómo ve eh, alguna modificación o qué análisis hacen de si hay que modificar algo eh, del actual sistema de obras sociales, sobre todo eh, eh, la incumbencia que tienen las obras sociales sindicales en todo el país. Eh, sí, Pablo, mirá, eh, este, nos pareció primeramente, este hace no hace mucho, este, hubo una modificación a través del Poder Ejecutivo Nacional, donde se tocó un, este y se modificó algunas leyes y algunos artículos. Uno que nos completa a nosotros fue el artículo que por decreto es el 504 barra 98, eh, donde se reglamenta el modo de ejercicio eh, basado en los principios de solidaridad y equidad del sistema. Eh, eso lo que puso de manifiesto y quedó bastante en claro es que eh, en una reacción original, digamos, dicha norma establece que el artículo 13, que todos los trabajadores y las trabajadoras que inician una relación laboral debían permanecer como mínimo un año en la obra social que le corresponde por la actividad eh, antes de poder eh, ejercer el derecho a opción. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros en la provincia de La Pampa y, y en, a nivel nacional, es mata cuenta con su obra social post-MATA. Eh, yo para ir Pablo, antes que nada te quiero aclarar que es el caso que tenemos las gran mayoría de las obras sociales sindicales, porque para ello puedo dar un ejemplo y se puede malinterpretar sí. porque la gente puede llegar a decir que es así, o que yo lo firmo que es así, digo, ¿no? en general es el ejemplo. Esto se da, a es un antiguo reclamo de la CST, ya, este, que se venía dando de hace muchísimos años, porque nos, eh, nos parecía y consideramos que estábamos en desventaja con las obras sociales prepagas. Las obras sociales sindicales son, en su, en su gran mayoría, eh, obras sociales eh, solidarias eh, este, entre los compañeros y nos veíamos ante la necesidad y de, de hacer este reclamo porque consideramos eh, injusto eh, competir contra una prepaga cuando nosotros eh, brindamos cierta cantidad de servicios que ellos lo brindan a través de nuestros afiliados eh, jóvenes, sanos y con buenos salarios, pero esos salarios los peleas todo eh, todo el tiempo es mata. pero Yo voy a hablar de mi caso, ¿eh? sí, sí, sí. En caso nuestro, por eso quería aclarar, esa, ese, aclarar ese concepto. Entonces, suponete, Pablo, nosotros tenemos aumento en la rama cara cada cuatro, cada tres meses, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿qué hace una prepaga? Nos va a buscar los afiliados nuestros, con nuestros sueldos, que Cepelius mata, eh, sanos eh, y, y obviamente que no le ocasionan gasto a la obra social, y cuando ese afiliado cumple eh, 30 años, por ejemplo, le cambian el plan. Cuando tiene un hijo, le cambian el plan. Si tiene una enfermedad preexistente, no lo toman, No toman chicos con discapacidad, ni, ni siquiera con enfermedades como diabetes o otras otras anomalías. Eh, sí. si lo hacemos nosotros y nosotros la cobertura es inmediata, es de un mes para otro. Eso fue lo que se reclamó. Ah, cuando decís cambian el plan, eh, ¿le cobran más? Le cobran más. claro el, La sí, diferencia sí. con nosotros es que cada un afiliado entra y así venga él, su señora y nueve hijos, nunca va a aportar exactamente nada más Por, por el siguiente por el grupo familiar puede declararlo todo y todos van a tener exactamente la misma cobertura por eso te vuelvo a repetir el fin es solidario el, el soltero y que más aporta eh, aporta para esa persona que, que tiene menos aporte y más familia claro eh, eh, entonces eh, era un reclamo que tenían ustedes eh, eh, ah, claro. las obras sociales sindicales eh, esto de que permanezcan un año eh, la obligación de permanecer un año exactamente otra de las cosas sí. fundamentales pablo que es donde tenemos muchísimo gasto es la parte de discapacidad de las obras sociales. Vos sabés que todo eso lo regula la superintendencia del de, de servicio de salud, que es la que de, de, luego la el dinero, que a veces no viene en forma muy muy rápida, y, y obvio, en, en, el, en el supuesto de las casas y en la gran mollería, lo que aporta el trabajador a la obras social en el caso nuestro, no alcanza, entonces lo acompañamos con la cuota sindical. Es decir, mm -hmm. estamos eh, nosotros brindando servicios que una obra social prepaga no hace porque no toma chicos discapacitados, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Eh, esta, eh, recién hablabas de un ejemplo. Eh, si un trabajador eh, nuevo eh, empieza a laburar en blanco eh, y, a, y es afiliado a ESMATA, deberá permanecer un año eh, como mínimo en la obra como... social, es así. Eh, exactamente, y después del año él puede optar Este, cambiarse a la obra social que quiera. Esto en cierta forma nos permite a nosotros vendernos vendernos para decir, bueno, que damos toda la confianza de la confianza y los medios para que vos te puedas te, te puedas querer de mata, porque si ojalá el día de mañana te estuvilles eh, de mata, de mata que tienes sin conocer que donde se cuida mucho al, al jubilado, decir, eh, ¿sí? y la obra social te eh, prepaga ni siquiera te toman como jubilado, una vez que vos sos viejo, directamente tenés un límite de edad les matan, no hay límites de edad o sea tenemos hasta 80 años yo creo que a los 60 te están cortando porque obviamente ya le ocasionas gasto es decir, claro. para nosotros eh, y yo me hago cargo de lo que voy a decir, por ahí una cuestión personal, para mí son mercenarios de la salud es decir, van por la gente joven y que no les ocasiona gasto cuando las papas eh, queman y la cosa se complica ahí te, o no te toman o te aumentan la cuota eso no pasa acá bien, bien, bien, está bien, está bien la aclaración, ¿eh? porque por ahí la, la gente no sabe de esto Eh, no, no, no conoce bien al detalle eh, de, de la solidaridad que prestan eh, la, las obras el sistema de las obras sociales sindicales que, que, bien lo, claro, que nosotros pablo, por ahí, exactamente nosotros pablo para siempre hacemos este hincapié en que por ahí este ellos se venden bien que lo veo bárbaro, venden el producto de una forma este con, con una con una persona con traje unalinda oficinas que también la tenemos nosotros o sea no somos ajenos a eso pero sí. si querés algo lindo te ofrecen cosas como por ejemplo Una una cirugía plástica de de, de pechos que te la tenéis que pagar un año después de la bandráfica o sea capta la atención de la persona joven entiende claro sí sí, sí acá si sí, sí. nosotros vamos a poner una cirugía es por alguien que tuvo cáncer de mama no va a ser por estética, pero sí va a ser por, para seguir salvando la vida que es mucho más importante para nosotros. Ah y eh, marcelo eh, con el, el tema de, de siempre se habla de que el gobierno nacional eh, tiene una deuda eh, con las obras eh, sociales sindicales y es un reclamo que viene haciendo eh, la cgt ya desde hace años eh, cómo está ese tema eh, sigue habiendo deuda o este gobierno está empezando a, a pagar eh, la deuda eh, va a estar por muchos años más me parece uh -huh. eh, pero este gobierno ha tomado la iniciativa de empezar a tomar este, el reclamo que viene desde hace años y, y poner este tratar de poner las cosas en orden si bien el reclamo del dinero que, que se le debe a las obras sociales eh, sindicales que son un gran este, eh, apoyo para la para la, el sistema de salud de la república argentina No, porque es decir no es lo mismo ir a atender un hospital que un afiliado se vaya a atender a una, una clínica privada o sea le, le ayuda le damos un gran ayuda al sistema de salud de la de la república argentina el reclamo mm -hmm. es que la, el dinero que se le debe hace muchísimos años este se viene reclamando y si bien todavía no se volvió en su totalidad este son este leyes como esta que se modifican a través eh, del decreto de necesidad y urgencia y del Poder Ejecutivo Nacional, que les permite tener un respiro a las horas sociales sindicales. Ah, es decir, se lo resumo, la plata no está del todo, pero por lo menos nos tenemos un guiño de ojo. Bueno, sí, sí, sí. Eh, y El impacto que ha tenido la pandemia en general así en las obras sociales sindicales, eh, ¿cómo ha sido? Eh, o, ¿O la salud pública se ha hecho cargo, eh, por ejemplo acá en la provincia de La Pampa, de, de la atención de los pacientes? Acá en la atención en la en la provincia de La Pampa te podemos decir que la, casi la el el 100% de la totalidad de, de la atención de COVID fue sí. este eh, hecho eh, a manos de la salud pública, que fue excelente. Sí. Debo remarcar esto y debo felicitar porque fue excelente. Nosotros casi no hemos tenido casos de deceso de afiliados, solamente se han ocurrido eh, un caso nada más. Eh, y todos han sido tratados a través de, del gobierno de la provincia de la pampa y el ministerio de salud y la verdad que hago felicitar y agradecer porque fue excelente la atención bien bien marcelo eh, está eh, la aclaración no sé si quedó algo que nos quieras comentar Sí, sino... quedó otra que otra carrera que me gustaría comentar es que sí. eh, una otra diferencia que nos que no que nos marca de una obra social prepaga es que el afiliado Eh, una vez que entras mata y el día de mañana por una cuestión de, de relación de o terminar o, o finalización de la, de la relación de laboral queda con 90 días más de carencia este de atención de obra social eso no pasa no prepaga como es pago adelantado no paga un mes y automáticamente al otro ya se cae pero ah, sí queda enganchado para la opción de, de la próxima obra social que viene es decir ese trabajador hoy es mecánico está con les mata mañana se va a la bomb y queda enganchado con la obra social prepaga Que hizo opción se entiende y para eso sí. necesitan 90 días salir salir de hacer un trámite que tarda 90 días y 90 días este se cobraron su plata pero tal vez más de una vez no le dan cobertura bien bien bien bien la, la, la ventaja y también esta que menciona es una ventaja y otra que te quiero nombrar muy importante que, que en el día de hoy es la fertilización asistida un trabajador en el caso de las obras sociales sindicales y sindicales quienes mata se afríaian el mes de julio todo está bien, entra en agosto, ya a partir de septiembre se puede hacer este todos los estudios para comenzar a hacer él y su pareja eh, el tratamiento de fertilización asistida, cosa que no pasa en la prepaga porque más de una vez te hacen pagar un año completo para después recién darte eh, cobertura y obviamente cuando nace el bebé eh, empieza a aumentar el, el plan de prepago. Claro. Ah. Cuando o sea que se van, de... se van a tener que, eh, eh, con todas estas ventajas que estás diciendo, se van a tener que empezar a vender mejor en eh, las obras sociales sindicales. Eh. Eh, sí, sí, sí, sí, sí. Era ah. algo que se, que se metía porque, bueno, ya te digo, van atrás de la gente joven, eh, con buenos salarios y de los sueldos que te les matan, en el, en el caso ah. nuestro. Como así también ah. en, cada, en cada sindical. Eh, bien, Marcelo, eh, ha sido bastante claro en eh, todo lo que nos has contado. No sé si quedó algo más, sino no, muchísimas no, gracias por esto. Bueno. Muchísimas gracias a vos, Pablo, te quiero agradecer, y un saludo muy grande a toda la audiencia de Radio Pérmese. Bien, eh, que tenga buen día, entonces. Gracias, Pablo.